...pedíamos un espacio público... ...para realizar diferentes actividades... ...durante los Sanfermines... ...y ayer por la tarde nos llegó... ...la resolución del Ayuntamiento... ...denegándonos pues la utilización... ...de la, de la plaza de Taconera... ...para realizar todos los actos... ...que teníamos previstos... ...entonces pues bueno... Eh, ...vemos que eso que faltan 10 días... ...para Sanfermines... ...nosotros ya teníamos todo previsto... ...todos los grupos contratados... ...todas las actuaciones que iba a haber... Eh, todo tipo de pedidos infraestructura ya lo teníamos todo preparado y bueno, y eso ya falta 10 días que nos vengan ahora que con que no nos conceden ese espacio no pues nos parece un poco un poco fuerte, ¿no? ¿No? Eh, sobre todo la mayor pérdida va a ser para toda para toda la ciudad de Irúnia, ¿no? Que pues que se va a perder un montón de actividades que teníamos previstas, que eran para el disfrute de, de todo el mundo. Y luego también lo que comentas, ¿no? Había ya muchas cosas que estaban atadas, pues claro, falta 10 días eh realización sería hacia adelante, entonces muchos de los pedidos seguramente haya que pagarlos aunque no se realice nada. Entonces, por lo tanto, pues para nosotros pues va a ser un palo bastante bastante gordo.